Hace seis meses, llegó a mí la información de una situación tan devastadora que al principio me negué a creerla. Sin embargo, gracias a los esfuerzos conjuntos de nuestros científicos más brillantes, hemos confirmado su validez. El mundo, tal como lo conocemos, pronto llegará a su fin. todo empezó con el libro del apocalipsis cuando un profeta nos hace partícipe de una revelación venga de donde venga inmediatamente abre una brecha en el tiempo a veces esas enunciaciones van acompañadas de una excesiva simbología una vez más Estamos en tiempos apocalípticos. El miedo primitivo del hombre ante la destrucción total es evidente. Y si a eso le sumamos una morbosa atracción, estaremos condenados a que la sombra del fin del mundo nos atenace constantemente. great and wise was Solomon A lo largo de la historia hemos creado como si de una película hollywoodiense se tratara Una y otra vez el guion de nuestro final como especie Con diferentes finales, eso sí. La llegada de una roca espacial. Una llamarada solar. La erupción de un supervolcán. Alternativas para el final del fin tenemos... bienvenidos a la lupa hoy comienza la cuenta atrás para el último día